bueno ahora rápidamente vamos al segmento musical que la semana pasada lo dejamos de lado no llegamos a insertarlo h e lado de lado de lado hoy lo vamos a insertar como a cogote así que muy buenas noches o m a remunió sus efectos musicales muy bien se ríen porque todos lo conocen a cogote no obviamente ya sé dónde lo sacó lo de cogote a <risa>、sí, usted q u é le gustaría hacer cogote o miguel Miguel, Miguel, eh, Miguel. Eh, Miguel. Eh, Miguel. Bueno, yo, pero tímido, ¿viste? me doy vuelta tímido. ¿viste? Sí, sí. Qué video, qué video. Bueno, Omar g u s o ¿Cómo anda? No, hoy vamos a hablar, me quedé, ¿viste? La otra vez que hablamos del violín, del country, de la música estadounidense. y Dije, h、oh, o country estadounidense, ¿qué podemos ver? El sí, banjo. Sí, no, el yo, banjo. No, no, no, no. El banjo. no Estamos hablando de. Dividir la parte de instrumentos, ver、el、la、banjo. parte de los instrumentos, qué conviene, qué no conviene, qué tiene instrumento, cómo es el instrumento, algo que que se sabe, que no se sabe, bueno. El banjo. Hay cuatro tipos de banjo. Uno que tiene cuatro cuerdas, cinco cuerdas, seis cuerdas y. Siete cuerdas. Ocho cuerdas. Ah, h、bueno. <risa> no, no es seis, siete, ocho. No, no, no. En realidad, el de ocho cuerdas es el de cuatro cuerdas con cuerda doble. Tipo charango, ¿viste? Ah, sí, tiene sí. El d s cuerda doble. Sí, sí, bueno, sí. ese es el de ocho cuerdas. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo sabe este tipo? c o m é n t e m s es un tipo que sabe mucho. Es un erudito de la música. La doble cuerda. <risa> Un eructito de la música. La doble cuerda,、eh, ¿qué, ¿qué función cumple la doble cuerda? ¿Es, ¿Es la misma nota y suena igual o suena no, como si fuese una tónica? Es como una tónica, no es la misma nota exacta.、Ajá. Tiene como un movimiento. A m la tónica no me gusta. Un pequeño, <risa> un pequeño desliz, pero ¿lega l a ser un medio tono o no? No. y no, no, no, no, no es tónica o sí es tónica? No, tónica es la, es la quinta. Por eso. Esto, la ¿Viene a ser la tónica o No. No. no. no. No, ah, nah. no, es la tónica. O sea, le da un sonido como si fuese un arreglo de un acorde. Como si fuese cuando estás tocando que levantas la cuerda,、Ajá. que te hace un bueno, pequeño pero ahí, movimiento, pero no llega a ser un tono. En armónica se llama overline, eso.、Eh... Sin t o n i c a <risa> No, no, es, in presente,、eh. es interesante.、Siempre. Es interesante por, porque uno cuando estira la cuerda puede llegar a ser un medio tono, hasta un tono, ¿o ¿no? Sí, dependiendo de, de dónde estires la cuerda. Muy bien, c l a o Pues si sí, vos estiras la ser... parte grave no te va a llegar nunca.、Claro. si、no、Te vas d a la parte aguda para llegar. Podés d、si、e s i tiras. Una cuerda. <risa> <risa> Muy bien, seguimos. Bueno,、eh, bueno. Estaba mirando y decía. ¿Viste cuando te e m o c i o n a s Lo estaba escuchando uno loquito e n instantes, gordo c a m b i a d o Digo, che, me compro un m a n j o no me compro un m a n j o Y terminé diciendo. No, no me compro un m a n j o ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué características tiene un m a n j o El bancho es como una guitarrita que tiene el mástil y la parte de lo que sería el cuerpo es、eh, un. Redondo. Como una pandereta. Es redondo ¿no? y es una membrana lo que tiene. Ajá. Si te rompe la membrana, no se consigue en Argentina. Ah, no hay. Tenés que p e d i r a Estados Unidos que te la traigan. Yo u k no. w Comparte r you know. un bancho nuevo y listo. Claro. Claro. ¿Y, ¿Y son caros los banchos? Claro, ¿qué precio tienen? t tiene i El n más barato que vi, trucho usado, Luca y m e d i a No,、ah, bueno, tampoco.、Eh, sí,、verba. pero con el parche roto que tienes que mandar c o m p l e toda l solida.、Ah, bueno. <risa> no sirve. ¿Y las cuerdas son las cuerdas convencionales de guitarra o son unas cuerdas especiales? se puede... No, son cuerdas especiales. Se afina dependiendo del banjo. Tiene,、ah, creo, ¿sí? El e creo que de cuatro cuerdas tiene ocho diferentes tipos de afinaciones. Depende de lo que vos quieras tocar. Es bastante problemático eso el tema de las afinaciones porque cambian los acordes. O sea que cambian l a p o s i c i o n de los dedos. ¿no? Claro,、sí. es más, mientras los que tocan banjo, los grosos. Es como ¿no? los que tocan zurdo. Claro, es complicado.、No. Mientras están tocando, van cambiando la cuerda, van cambiando la tonalidad de la cuerda. v a n afilando mientras las van tocando. Que ahora vamos a escuchar unos loquitos de un chiquito que e s t a b a mirando de ocho años. Se llama、okay. d e Banjo. No, The Men's Lead, t e Banjo Boys. Que vos lo veías tocar y es un chiquito de ocho años y la verdad que la rompe. Bueno, vamos a escuchar a este pequeño banjero de la ciudad de Mississippi, Oklahoma. Ya venimos con Men's You Now. Tú sabes.